Eh, tan particular, sobre todo con la cuestión de la pandemia en Ciernes y todavía sin terminar de zafarnos de ella. Este, una de las preocupaciones más grandes de la humanidad en este momento es la del ambiente. Es por eso que también eh, le seguimos el pulso a las personas que, comprometiéndose, llevan adelante alguna militancia. Y hoy estamos recibiendo a Mique Sánchez, que nos va a contar algo de la jornada del día de mañana, que es una, una jornada de acción plurinacional contra el acuerdo porcino con China. Buenas, Mique, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, ¿Vos? bien, bien, bien. Este, muy agradado del día y también de estar laburando en Radio Carmes, pero también este, interesadísimo, interesadísimo en, en lo que está haciendo la militancia ambiental, Mique. Sí, eh, cuesta un poco arrancar a veces cuando somos siempre la misma persona a la que estamos llevando adelante, ¿no?, la, varias causas, por lo menos ambientales, pero se dio al fin la activada, ya que vamos en línea con, con lo que dijiste vos, ¿no? la territorialidad plurinacional. Así que si querés paso a contarte más o menos de dónde viene. Muy bien, contanos de dónde viene la movida y también qué, qué es, eh, basta de falsas soluciones a la pasada. Bien, bueno... Eh... Se realiza mañana la actividad eh, 25A eh, porque se cumple un año de la, la formación en sí de la Coordinadora Basta de Fallos Soluciones, que es eh, bueno, una coordinadora precisamente que nuclea alrededor de 150 eh, movimientos eh, de todo el territorio. Le, hablamos de territorio de, de, de plurinacional porque obviamente la conforman también personas que son de la nación mapuche, del, del POM, etc. Eh, así que importante no, no decir la palabra argentina en todo esto por lo que significa, ¿no? Pero eh, celebrando un poco bastante de que llevamos ya un año eh, de esta herramienta que es unitaria eh, de lucha contra la destrucción ambiental, y a la vez eh, presionando nuevamente contra el acuerdo porcino con China, ni con nadie, obviamente este acuerdo no se tiene que hacer, todo se unió, digamos, que volvió a flote en las noticias, como si algunas personas no saben, hace ya más o menos eh, un mes y algo, se publicó un Twitter desde Cancillería eh, da avalando el acuerdo e intentando desligar a al Estado Nacional de este acuerdo eh, diciendo que es provincial, diciendo que las provincias se tienen que hacer cargo de esos acuerdos, algo que no es así, eh, que ya <ríe> tenemos demasiada data como para saber que, que la tarasca y los acuerdos se hacen desde, desde el gobierno nacional. Y bueno, alrededor, se se decidió obviamente a, eh, reuniéndonos y demás con la coordinadora, eso que digo, que somos un montón de de personas. Que, que estamos viendo que no sirve ya eh, la, eh, creer que las instituciones o alguien más desde el poder político va a poder hacer algo por, por nosotres, porque por ahí lo decía vos mismo, vos mismo eh, recién, eh, el ambiente somos nosotros es algo que lo que tenemos que entender e interiorizarlo, o sea, no, estamos defendiendo el ambiente porque nos estamos defendiendo a nosotros mismos también, eh, en este sentido, eh, obviamente parándonos de mano, eh, porque, bueno, también recalcando algo que por ahí Flor Trur hace en su columna ambiental, se presentó de nuevo esta, este análisis de las crisis climática y ecológica desde el IPCC, que es un informe que se hace desde la ONU, eh, un, participan un montón de científicos eh, en el que nuevamente eh, nos damos cuenta que el colapso ya no se puede evitar, entonces tenemos que tratar de unirnos y eh, de organizarnos para poder frenar eh, las falsas soluciones que serían estos, estos acuerdos que se hacen desde proyectos extractivistas creyendo que así vamos a poder solucionar la crisis económica separándola de lo que es la, la crisis socio o socioambiental y en realidad son la misma cosa. Eh, este, pro, este mismo modelo extractivista creó esta pandemia y no lo vamos a solucionar eh, de la misma manera en la que se creó, o sea, no podemos usar las mismas herramientas, las mismas formas eh, viendo la productividad, viendo cómo sacar eh, rentabilidad de todo lo que tiene vida, eh, de esa forma eh, no lo vamos a, a lograr. Así que ya cumpliendo un año la coordinadora, eh, recordando el 25A del año pasado, formándonos recién, conociéndonos con las personas que se vieron llegar de otras provincias por la pandemia, eh, ahora de nuevo vamos a activar que somos por ahí las mismas personas y otras personas que se fueron agregando eh, pero también eh, con la energía, la poca energía por ahí que, que, que tenemos, porque ya te, llevamos dos años de pandemia y la gente está cansada de un montón de cuestiones, pero lo vamos a hacer igual, va a ser mañana eh, por esta cuestión del 25, más allá que era mitad de semana, ¿no? que fue, es como un inconveniente a veces, pero bueno, eh, para denunciar la clandestinidad política de este acuerdo que que va a traer más destrucción, que va a traer más hambre porque el modelo es hambriador en sí y denunciando, bueno, nada, que, que nos estamos organizando ya un montón eh, y que, bueno, nada, además de otras herramientas que, que van surgiendo en el en el proceso en, en parte la la cuestión de que sea mitad de semana a mí que también la, la amortigua un poco que la propuesta es una es una verdadera jornada de acción no es cierto no es no está concentrado en un horario en específico sino que va a lo largo de todo el día va a ir ocurriendo para que las personas que están interesadas en apoyar este reclamo o sea, se puedan eh, hacer acercarse, puedan hacerse parte, y en todo caso, si estuviéramos convocando, que es lo que estamos haciendo. Eh, Mike ¿qué sí. le recomendarías a las personas que esperás que vayan? Eh, bueno, en Por ejemplo, sí, una, eh, llevo una pancarta o me disfrazo sí, es, de un animal. Claro. Bueno, eh, el año pasado, con esta cuestión de que, eh, bueno, para comentar, hablé de la coordenadora eh, Basta de Falsas Soluciones, Acá nos reunimos como la asamblea La Pampa por el Ambiente y ahora uniéndose también eh, Difusión B, que también es eh, otro activismo, digamos, que replica mensajes como por ejemplo de boicot. Mañana en lo que sería la rotonda de, de la Lure San Martín vamos a, a convocarnos vestidos de negro, con máscara de chancho, si pueden llevar, si quieren llevar. Eh, Bueno, eh, llevando algún cartel, algún mensaje o algo. Eh, nada, sí, de por sí vamos a llevar nosotros carteles, ¿no? También como para repartir el volante y qué sé yo y demás. La idea es hacer eh, un poco de ruido, ¿no? Porque está dormida la ciudad, está, está dormida la provincia, como que la gente se olvida. El año pasado hicimos un montón de actividades y la gente... Eh, no, obviamente no hay información de esto, ¿no? Porque ni siquiera lo pasa de la tele. O sea, todas las cosas que, que están sucediendo con el cambio climático, poco se pasa. ¿viste? Se habla más de, de, de los carpinchos invadiendo Nordelta, pero no se dice por qué los carpinchos lo, los tratan de invasores, ¿no? Sí, Desde sí, sí, lugar. sí. La maquinaria, eh... la maquinaria de, de comunicación hegemónica, a mí que en la Argentina, es, este, es propositiva. Eh, de una agenda que generalmente nos atosiga la cabeza pero oculta un montón de cuestiones eh, eh, claro. por ahí la del, la, la del carpincho, yo te preguntaba si podía ir disfrazado de algo estaba pensando en un carpincho este, bueno. eh, la, de la, la de los carpinchos se les escapó me parece porque finalmente cuando pasemos el colador como sociedad vamos a, vamos a tener un nuevo tema instalado ahí que es la protección de los humedales este, definitivamente choca con los intereses del de aparato inmobiliario, podríamos decirlo de alguna manera, y cuando te escuchaba hablar al principio de qué es lo que es la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y lo explicabas en detalle, eh, se me iba armando también el rompecabezas de que finalmente lo que no funciona eh, para nada saludablemente es finalmente el capitalismo. El, lo cierto es que en esta oportunidad, el 25A, eh, en la jornada de mañana, va a estar ocurriendo prácticamente en todo el país. Digo, esto sí que va a ser una posibilidad de visibilizarlo. ¿Te acordás de algunas ciudades en donde va a estar ocurriendo? Uy, está, la coordenadora está en todo, todo el territorio. Te, eh, muy bien. Buenos muy bien. Aires, Córdoba, Santa Fe hasta obviamente Chaco, que por ejemplo el año pasado cuando hicimos la actividad, Chaco está recibiendo palos de la policía mientras acá estábamos cantando alegremente en la plaza, eh, porque eh, Chaco firmó el acuerdo y de hecho se está levantando allá. Muy obviamente bien. eso lleva el corrimiento de la gente originaria desde los lugares, eh, por ejemplo el monte que es el que protege, donde viven, donde se alimentan, etc. Son montes, son personas del monte. Pero bueno, eh, también... Eh, Ushuaia, Tucumán, están, Salta, sí, están, Capital... Exactamente, bueno, más que nada, bueno, Buenos Aires obviamente está súper movilizada, pero Entre Ríos, eh, demás, ¿no? Eh, Mendoza, obviamente, porque están las Asambleas del Agua, eh, San Juan. La bueno, Rioja, Chubut, todas esas. tenemos Misiones, Exacto. tenemos Neuquén, Parará, Río Negro, Bariloche, Santa Fe Sí, están también. en todos lados. Allá en Buenos Aires se van a congregar en la Embajada de China, como para dar un poco más fuerte el mensaje. De algo que quiero decir que me parece re importante es que Desde la coordinadora se activó un mecanismo vinculante, eh, para el 16 y 17 eh, se realiza la primera audiencia pública autoconvocada contra el acuerdo porcino. Eso si a algunas personas les interesa, la página es audienciapublica.com, te podés anotar o podés conseguir el link desde ahí, o desde, el mismo, desde la página Basta de Falsas Soluciones. Eh, en el que se va, se va a trabajar la participación ciudadana, que es la que nos está proponiendo el Estado para que nos enteremos, o sea, tengamos acceso a la información, que es algo que es un derecho y que no nos están brindando. Muy Así bien. que una vez más nos vamos a parar desde ese lugar, eh, más allá también del activismo y de la movilización y de la protesta, que es lo que necesitamos y es lo que lo que vamos a hacer. Muy Así bien. que mañana en la, la rotonda de la Luro y San Martín a las 18.30 más o menos, por ahí nos vamos a estar juntando de negro, que es la idea, ¿no? lo que representa <ríe> eh, la anarquía un poco ah, también. Vest Vestidos eh, de negro. Sí, vamos a estar ahí y nos van a reconocer porque nos vamos a vestir de negro. Muy bien, <ríe> Con muy máscara bien. De, todo, de cualquier animal que se te cruce, pero si tenés un chancho, un carpincho, perfecto. Perfecto, perfecto. <ríe> eh, carteles van a ver y volantes si nos quieren ayudar a repartir también y a ir también, eh, conocernos también con las personas que le interesen la temática. Eh, porque nada, o sea, estamos hablando de que no vamos a tener el futuro, pero el futuro es hoy. Así que nada, defendiendo la naturaleza que somos, básicamente. Está bien, está bien, hay que, hay que salir a la cancha y eh, lo vamos a poder hacer entonces en la zona de la rotonda frente a Casas de Gobierno, ¿desde okay. qué hora, Que ¿Sería lo único a que...? A partir desde la de las 18.30, de las 6.30. Muy bien. A partir de ahora. Perfecto, perfecto, perfecto. La verdad bueno. es que este, muy felicitable la acción, Mike. Eh, que queremos seguir contando lo que pase con esta convocatoria para más adelante. Vamos a seguir estando en contacto para, para mantener a nuestra audiencia al tanto de todo el artivismo y el activismo también. Gracias, ¿eh? Vale. Que nos sigan en, en la página de Instagram, eh, arroba la por el ambiente. Ahí va a ver la información. Muy bien, en IGM. Gracias, Mique. Que Gracias. tengas buena tarde. A ustedes, igualmente. Adiós. Hasta luego. Ahí está, también eh, lo tenés compartido en nuestros Facebooks, eh, eh, compartir la publicación de la coordinadora BFS. Basta de falsas soluciones.